Frecuencia abierta. Karina Olivera, Carina desde, desde el Móvilón, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, voló contigo. Bien, me traje el solcito de aquí desde ese autismo en Joy, punta aquí al, a Enjoy, al Hotel Enjoy. ¿Mm? Y además, bueno, yo sé, no sé si es hora de lo que vamos a hablar, no sé si es hora para hablar de esto pero vamos a hablar de este Salón del Vino Uruguayo con Darby Amaro. Te bautizo siempre, esta vez no te bauticé, ¿viste? Esta vez te dije bien el nombre, porque además porque que picarona lo estoy leyendo. Bueno, buen día, queridos. Hola. Bueno, muchísimas gracias. Una edición más, contarle a Jorge y a toda la audiencia, ¿cómo es esta oportunidad? Sí, bueno, es la segunda edición este, que estamos realizando sobre el Salón del Vino Uruguayo. Creo que, aparte del internacional, que ya llevan 20 años, necesitábamos darle el lugar que merece hoy en día el vino uruguayo, en el cual la verdad que nos sentimos muy apoyados, y ellos también, es recíproco la situación, y bueno, estamos este, a partir del 9 y 10, ya bien estamos recibiendo alrededor de 36 bodegas uruguayas, que no es tan fácil congregarlas, eh, todas juntas ahí, y van a haber alrededor de 200 etiquetas diferentes. Cifra importante realmente esta cantidad de bodegas uruguayas, uno cuando habla de vinos uruguayos tal vez no tiene noción de la cantidad de bodegas que existen a nivel del país. Sí, bueno, hay muchísimas más. Este, el año pasado, bueno, que venga el caso y Navi, por supuesto que apoya el evento, y hablando con el presidente, nos decía que con 15 bodegas estábamos conformes, nosotros no, muchas veces no nos conforma mucho, no somos muy conformistas, así que bueno, fuimos por más, y la verdad que súper contentos, este, se, la, se siente muy apoyado, y la verdad que se encuentra un fin de semana de Corpus Christi, en el cual, es relevante tener un, un evento en Punta del Este de esta magnitud. Justamente iba también mi pregunta, ¿no? Eh, bien decías el apoyo de las bodegas, pero ¿cómo ha sido el apoyo de la gente teniendo en cuenta que ya quedan poquitos días? Bueno, la, la, la verdad que es un evento que se espera hasta lo último. Como buenos uruguayos que somos, esperamos hasta lo último. Y esto sumado que mucha de la gente, por ejemplo, de Brasil, está llegando el día jueves. La venta va muy bien, eh, ni que hablar que necesitamos y precisamos que la mayor convocatoria... Pero bueno, estaré, eh, venga el caso, estaremos haciendo la Van premier mañana con la mesa de One Table en el, eh, dentro del Salón del Vino que estamos este, organizando. Bien, Jorge Darwin, te escucha. Buen día, ¿cómo te va? Buen día, buen día, ¿cómo estás? Eh, ¿Sienten ustedes, notan ustedes que las bodegas uruguayas de alguna forma están involucradas en todo esto y que esto entusiasma como alternativa de poder generar un encuentro que se consolide en el paso del tiempo? Bueno, yo creo que a, ambas partes necesitamos y pensamos lo mismo. Eh, creo que se ratifica con el año anterior, la segunda edición, estamos sumando un par de bodegas más, eh, así que bueno, va creciendo año a año. Esto lleva un proceso bastante largo, al igual que el, el internacional. No llegamos a los 20 años por casualidad y se hace lo que se hizo hasta la última fecha. Esto lleva un proceso y creo que vamos transcurriendo claramente. Hay que tener un poco de paciencia, confiar en eso y creo que también las bodegas uruguayas principalmente hace mucho rato que nos liga una muy linda relación y ven notorio la participación de, de Joy principalmente en promover el vino uruguayo. Las bodegas argentinas con la diferencia de cambio de alguna forma han abarcado parte importante del consumo acá en el país. Eh, eh, desde el punto de vista de ustedes, ¿consideran que esto... Eh, para las bodegas uruguayas es realmente un voto de confianza de parte de ustedes para de alguna forma ayudarlas a enfrentar esta dificultad que tiene que ver más con la economía que con el, el, el, la propia calidad de los productos Sí, bueno, yo creo que sí que en definitiva eh, las bodegas ven eh, en esta actividad eh, reforzar sus marcas ni que hablar y comparto plenamente lo que comentaba sobre la, el tema del vino argentino que se encuentra con Por un tema cambiario este, en condiciones desfavorables para el vino uruguayo, principalmente en el consumo interno. Pero bueno, acá nosotros también este, tratando de alguna forma eh, impulsar y, y motivar a la gente al consumo del vino uruguayo que se encuentra quizás en su mejor momento. Gracias por esta charla. Éxito. Saludos para todos allí. Muchísimas gracias. Muy amable. Cerramos, Jorge. Volvemos en un ratito. Dale, gracias. Chao, chao. Chao, chao. Frecuencia abierta.